Glar indumentaria deportiva www.glacer en facebook Glar indumentaria en twitter Glar sports fin del espacio publicitario argentina 570 no se mu mueva. No mueva ya viene turismo car turismo carretera con la conducción de Osvaldo tarafa uh. Torneo Nacional de Ascenso, victoria de Petrolero Argentino de Plaza Winkel, 75 a 69 sobre Parque Sur de Concepción del Uruguay. De esta manera, el equipo del profesor Daniel Jaule emparda la serie, están dos iguales y el próximo sábado se va a definir esta historia de playoff en el estadio de Parque Sur en Concepción del Uruguay. Es la única llave de playoff de reclasificación del TNA que resta tener el resultado definitivo. Y a partir de allí se va a reordenar la Conferencia Sur y su definición pensando en el ascenso a la Liga Nacional de Básquetbol. Uno contra uno radio. todos el básquet en el aire. Y así, del torneo nacional de ascenso a la Liga y pasaremos por el torneo federal, pero antes saludamos a Javier Martínez en el aire de Uno contra uno radio. Javier, ¿cómo te va? Mati Traversa. Y el gallego te saluda. Buen día, Javier. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? todos bien? ¿Cómo andas ¿Cómo vos? ¿Cómo andas vos? Eh, bien. bien, dentro de lo que se puede estar bien, deportivamente hablando, obviamente que sufriendo más de lo de lo que uno iba a esperar en la temporada, pero bueno, es lo que nos toca y hay que afrontarlo, sí. ¿Y cómo miras lo que queda de la temporada? y sí, la verdad que nosotros tenemos muchas cosas más que, que mirar, lo, los errores propios que estar mirando lo, el picture de Sionista, de Atena, de Instituto y y de Concordia, tenemos mucho más para para mejorar nosotros mismos que estar dependiendo de lo que hagan los otros. ¿Se mira más para abajo que para arriba o más para arriba que para abajo? Ni para arriba ni para abajo. Eh, miramos nosotros lo que lo, lo que podemos mejorar para jugar contra Bahía y así sucesivamente. Después nos toca dos rivales directos como Concordia después el martes uh -huh. y de local contra Instituto, que son los que están arriba. Pero también nos... No, el jueves jugamos contra accionista que está abajo nuestro que también va a ser importante en realidad todos son importantes sur pero pero ya nos queda cuando estaba cuando perdimos nueve partidos seguidos hablamos de que nos faltaban 25 después volvimos a perder cuatro seguidos hablamos de que todavía faltaban 18 bueno hoy faltan seis el tiempo y el christ premia y hoy creemos que nos beneficiaría que se juegue 66 partidos en la temporada para para ver si, si si podemos mejorar, así que estamos en esta situación y como te dije, hay que afrontarla día a día, superarla, tratar de ser lo más optimista posible y, y esperar que, que que nos acomodemos lo antes posible porque la realidad es que cuando todo equipo ya en enero, febrero ya sabe con qué equipo va a terminar y se termina de amalgamar después de 5 o 6 meses de competencia nosotros lastimosamente no, no nos vimos de estos últimos meses por tema de lesiones que tampoco es una excusa de eh, volver a armarnos tener teniendo, teniendo corte nuevos extranjeros y como que nosotros somos prácticamente el único equipo que está todavía en construcción buscando buscando solidez cuando todos los otros ya están jugando como de memoria no y es bueno, lo que estamos sufriendo Gallego Javier Martínez, el personaje con el que estamos hablando, este jugador de regatas, que, que tiene bueno, una semana no, no tan cargada, por lo menos este, hasta el próximo partido Frente a Daría, que va a ser el día sábado, por la noche, eh, le pregunto, señor eh, Dase, escolta, escolta Dase, eh, sé que no es una excusa el tema de los mencionados y sé que no es una excusa el tema de los recambios, Porque son realidades, eh, son verdades y los equipos se recientes. Pero qué varío de aquel regatas que con lesionados hasta diciembre ganaba partido y estaba segundo, hay terregatas que no le de pueden encontrar el rumbo a la situación. Mira, me, me es difícil remontarme a esa a ese momento porque por ahí encontramos eh soluciones rápidas o no tocamos el, el equipo demasiado como los últimos como los últimos tiempos y que obviamente que al no tener tanto viaje la primera fase de prácticamente todos viajes cortos eh, donde todos los equipos realmente estaban enarmado también nosotros pero ya con una filosofía que todos los equipos que tienen por ahí una filosofía o entrenadores de varios años ya que se cambie o no la mayoría del plantel se sigue manteniendo una especie de no sé, no sé cómo decirlo una especie de en donde rápidamente los jugadores tienen que venir a adaptarse a lo que se venía haciendo durante años y es lo que pasa en regata y es lo que pasa la mayoría a la mayoría de los equipos llámese comodoro llámese obra llámese Eh, lo que sea, algo olímpico que es un equipo nuevo que jugó bien toda la temporada, los demás en los primeros en los primeros partidos en la primera fase, los que tienen ese hándica de mantener una base de, de idea, de trabajo y que hablar de, de jugadores es como que se saca un poco de diferencia más ya que al final de este año, del año pasado, en diciembre del 2015 terminamos segundo en nuestra conferencia ya no empezamos A, a jugar también con la conferencia sur, pero fueron cuatro o cinco partidos, tampoco fueron demasiado. Eh, y después cuando, como te digo, cuando todos por ahí empezaron a a hilar más fino y a, y a entenderse un poco más, nosotros como que nos empezamos a acomodar con la vuelta de Paolo y de Martín que venían de prácticamente Martín dos mes y medio sin jugar y Paolo 45 días con la con la mano rota. ...cuando volvimos... Eh, ...creíamos que con el equipo completo... ...se nos iba a hacer más... ...más fácil... ...y en un brilla y ojo... ...perdimos nueve jueves... ...nueve juegos seguidos... Y, ...y ahí se hizo todo cuesta arriba... Eh, ...sentimos demasiado... ...principalmente... ...porque... ...por ahí me da una excusa de decir que somos competitivos... ...porque... ...porque es como que... consuelo de tonto ¿no? Estamos cerca... ...estamos a dos puntos... ...perdemos un punto puntos... ...perdemos a tres... ...estamos cerca que en definitiva no es la misma cosa perder por un punto digo, o dos puntos o tres o ser competitivo o llegar hasta el final del partido con opciones de ganar, que por perder por 20 todo el partido como por ahí eh, lo, lo, lo tienen otros equipos. Nosotros siempre estuvimos ahí, pero no nos alcanzó, siempre nos faltó su cuenta para el peso y, y un partido de segundo pasamos a tercero, de tercero a cuarto y hoy estamos octavo y sin darnos cuenta se nos acaba la liga. ¿Qué pasa eso? Eh, lastimosamente, no quiero volver a repetir nunca más esto, las lesiones eh, ocurren en todos los equipos y si nos ponemos a pensar en las lesiones, eh, sería muy fácil eh, bajar la guardia y decir, bueno, ya tenemos la excusa para decir que, que esta temporada no fue la esperada ni mucho menos, pero bueno, este año la verdad que se nos vino todo tan rápido, en enero jugamos ocho partidos, en enero jugamos otros siete u ocho, ...se nos cargó muchísimo el, el fixture... ...como a todos los equipo ...y nosotros no... ...nos estuvimos haciendo calmo, ...una derrota llevó a otra... ...y hoy estamos en esta situación. Eh, Javier... Eh, ...con todo respeto... ...como siempre... sabes cómo somos... ...este... ...junto profesor Traversa... Eh, ...puedo ser que los motivos... sea que Regatas... ...tiene un equipo de gente grande... ...en cuanto a la edad... Y ...que el sistema de competencia... ...haga que no... ...que no haya una recuperación física... Eh, muy muy rápida, porque no quiere a ver, con, con más descanso no quiere decir que los jugadores no puedan jugar eh, al contrario, los jugadores con mayor experiencia generalmente dominan una competencia este, con, con buenos descansos, el hecho de viajar tanto de jugar tanto eh, y de tener poco tiempo para recuperarse puede ser que haya sido un motivo de, de este desgaste del equipo no, no, no, no para nada, yo no veo por ahí, yo no veo de que ...en el último cuarto entramos 10 puntos arriba... ...y nos pasan por arriba físicamente... ...sí, no... Eh, ...a ver, la edad no te viene sola... ...y se armó un equipo... ...con jugadores grandes... ...de mucha experiencia... ...pero que al fin y al cabo vos... ...poniendo la ecuación... ...eh... ...costo producción de lo que es... ...jugadores de experiencia... ...y perdimos más partidos... ...de 3 puntos por abajo que de 10 para arriba, quiere decir que nuestra experiencia no nos sirvió porque no cerramos de la mejor manera, ponerle x no nos cobraron de la mejor manera, o no fuimos inteligentes de la mejor manera, o no tomamos la mejor decisión, o si tomamos, no la tomamos eh, de manera acertada. Le puedo poner 15 excusas, pero tampoco no nos sirvió la experiencia y no nos está sirviendo porque tenemos más partido cerrado que partido por... ...tanto para ganar como para perder... De, ...de más de 10 puntos... ...donde por ahí se puede hablar en el básquet... ...es un resultado... ...si se quiere un poco holgado para arriba... ...pero... Eh, ...no no no la adujo para nada... ...al tema recuperación y future... ...porque... ...tenemos un cuerpo técnico excelente... ...de Nico hasta el Lutilero... Eh, ...se maneja bien los tiempos... ...el descanso... ...se trata de viajar de la mejor manera estar acomodado de la mejor manera cuando jugamos de local y de visitante. Así que mira, sinceramente le digo a los dos, no tenemos una excusa para decir perdemos por esto, por aquello, es una es una suma de cosas tanto nuestra como los rivales que van mejorando y por ahí nosotros no no no no damos ese ese paso adelante, ese escalón adelante como lo dieron todos a comienzo de este año y nosotros empezamos a dar pasos o nos estancamos, empezamos a dar paso para atrás y no no no nos alcanzó. Que es así. Bien. Hoy matemáticamente todavía pensamos en estar un poco más arriba y también obviamente no te voy a hacer hipócrita decir no no miro la parte de abajo porque es una realidad también. Y en Entonces, este contexto, en, en pues, el contexto que vos presenta Javier, hablamos con Javier Martínez. ¿Cómo ves al equipo? Puertas adentro, no es por la, la, la intimidad, sino cómo ves al equipo en las prácticas, cómo ves al equipo en las reuniones que han tenido, en las charlas que tienen, que olfateás para lo que le queda, porque tranquilamente podría ser una visión lógica, decir, bueno, eh, sumar la cantidad de puntos, ver cómo les va el resto, me decís que no quieren mirar ni tanto para arriba ni tanto para abajo, sino cerrar las puertas adentro y empezar a articular eh, lo bueno que le podría llegar a venir a, a, a, a Regatas a partir de lo que el propio Regatas haga. Ahora, ¿cómo lo ves vos? Eh, Mirá, capaz que no te diría que es lo peor de todo, pero yo veo el día a día un compromiso terrible, un profesionalismo terrible, un positivismo como pocas veces vi de un entrenador, un positivismo y por ahí... Eh, que están dirigentes que están hace ocho, siete, ocho años peleando arriba y que no tengamos una sola reunión, una sola recriminación, una, una sola, entre comillas, una, una sola apretada. ¿Alcanza con eso? ¿Cómo? ¿Alcanza? ¿Alcanza? No, no, no, lo que te digo es que hay tanto compromiso del cuerpo técnico, hay tanto compromiso sí. de los jugadores, eh, se entrena bien, eh... Y hasta te diría, de 40 minutos de juego, podríamos decir que 30, no te digo que somos dominadores, pero estamos eh, a la altura o, o o inclusive mejor que el rival. Y por ahí entramos en baches tan grandes que nos hacen en 3-4 minutos 10-12 puntos parciales grandes y, y es como que a nosotros no nos queda eso o sea ¿Y le pudiste encontrar explicación a Javier a partir de tu eso. experiencia? porque esto lo repetiste, eh, perdóname que te interrumpa pero me gustaría preguntarte sí. por esto porque ya lo, se lo contaste al Gallego y creo que también en, en, en la primera respuesta que nos diste lo, lo, lo contabas el tema de los baches, de no mantener regularidad vos tenés mucha experiencia en esta historia sabés por qué pasan las cosas ¿le, le encontraste algo? ¿por qué? a men no. de las ausencias, las lesiones y las rotaciones que han tenido Sí, la verdad que, sí, por le pongo poner mil la excusa pero la realidad es que cuando ganamos o perdés un partido, estás haciendo o más mal las cosas o el contrario hace más bien. Y creo que con lo que te digo de estar cinco o seis meses ya todos los equipos eh, amalgamados y jugando prácticamente en memoria, sabiendo que vas a terminar con sí. ese equipo, nosotros, por cuestiones de lesiones o equimotivos, llamarle cualquiera, sí. edad, viaje, fitur... Eh, descanso, no descanso eh, viejo, joven eh, lo que sea mala suerte, mal ojito llámale lo que sea pero yo lo que veo es que muchas veces no solamente perdés porque jugás mal sino porque el rival o juega mejor en, en momentos determinados o el equipo o los equipos que, que vienen a jugar o juegan con nosotros están más sólidos y eso es lo que está pasando nosotros lastimosamente estamos Eh, no viene un americano que nos cae bien, eh, se rompe el tendón rotuliano, viene el otro americano se desgarra, eh, aparece otro americano en un partido crucial contra Atena, en dos minutos a nuestro jugador defensivo eh, le que le sale el hombro entra el reemplazo que viene de Calderón hace tres partidos, se rompe el se, se corta el tendón rotuliano vuelve Calderón, después de 15 días eh, Quintero desgarrado en el momento justo donde estamos más o menos Eh, que es nuestro bastión ofensivo. Mira, te dije cuatro o cinco excusas. Tomar el que quiera. Y aparte de eso, como te digo, los otros equipos están más sólidos que nosotros vienen con, con más preparación y nosotros lastimosamente estamos todavía en el en el armado, uh -huh. estamos en buscar nuestra regularidad y se nos acaba la liga lastimosamente. Fabi. No, nada, nada, está clarito lo que lo que planteó este Javier, estaba escuchando el y, y me, me parece que, que me quedo con, con su palabra y nada, agradecerle por este minuto, no sé si vos querés preguntar algo a Mati, pero la verdad que este me parece que fue bastante claro los conceptos acerca del momento de regata y cómo cómo se vive lo que viene, ¿no? Y última, eh, eh... ¿Cómo está el equipo para el partido frente a, a Bahía, teniendo en cuenta la dinámica del equipo de Sinovili, que intenta jugar y correr muchas posiciones, que tiene pibes jóvenes que van y vienen y le ponen mucha intensidad al juego? ¿Cómo vislumbrás el partido frente a Bahía y y cómo, cómo está el equipo hoy, hoy, después de estos entrenamientos que han tenido para jugar frente a Weber Bahía Basketball, eh, querido Javier? Mira, recién entrenamos esta tarde después del partido contra contra Quilme... ...porque eh, algunos volvimos en avión, otros volvieron en, en, en colectivo... ...que llegaron ayer a las nueve de la noche... ...así que a partir de hoy empezaremos a pensar en Bahía... ...que viene de perder feo en, en Formosa... ...que juega hoy contra San Martín... Uh -huh. ...y que y que está en una posición más holgada, más tranquila... Eh, ...con otra realidad y que seguramente van a jugar más tranquilo que nosotros, que no tenemos prácticamente a partir de ahora ya ningún tipo de margen de error, ni de ni de parciales de día cero, ni de entrada en calor, ni de preparación, ni de scouting, ni de video, ni de, ni de nada. No tenemos absolutamente nada de margen de error, y si jugamos con ese pensamiento y nos juega a favor el jugar con los dientes apretados, seguramente vamos a tener un resultado o vamos a jugar por lo menos durante los 40 minutos de la manera que queremos nosotros. Eh, Bahía por ahí, o te cada gole, o por ahí si le sacás eh, rápido una una ventaja por ahí, eh, puedes manejarlo, pero bueno, eh, la mayoría de los casos nosotros hablamos de un equipo de experiencia y bueno, las veces que sacamos diferencia de 15, y 17 puntos, lo terminamos perdiendo, así que mucho de manejo de tiempo tampoco... Tampoco eh, se dio este año, y, y bueno, eh, vamos a ir partido tras partido, y después de este recién tendremos tenemos planeado pensar en, en el partido más crucial del año, que va a ser en, en Concordia, pero para nosotros el más importante hoy es Bahía, uh -huh. eh, que tiene un gran equipo, tiene un gran entrenador, y, y esperemos estar a la altura, y, y, y jugando bien, jugando mal, jugando regular, Ganar porque no nos queda otra. Y la última, Javi, ¿qué es lo más importante? Si es que hay algo más importante o se pone todo en una balanza y se equilibra. Lo mental, el corazón, lo espiritual, el juego, recuperar, el cansancio. ¿Qué es lo más importante hoy para regatas? ¿Presentarse a jugar cosa. de qué manera? Una una sola cosa. Este, los cinco que restan después de este, y si nos vamos a casa, nos iremos a casa, y si seguimos jugando plebeo... Sí, tenemos que jugar claro. con una sola cosa que es con corazón que todavía creo que no no, no, no dejamos el corazón en la cancha eh, si hay un reclamo que yo puedo hacer a mí y a, y a mis compañeros es eh, que el corazón todavía no pusimos como tendríamos que poner en partidos clave como fueron en, en quilmes ponerle contra con contra peñarol hemos jugado bien hemos empezado muy bien y yo soy yo soy un rompe un juego de mis compañeros de del lenguaje corporal que uno tiene en la preparación y en la entrada en calor y y bueno yo veo que por ahí hay otro equipo que se prepara mejor en la entrada en calor y después lo lo puedes plasmar dentro de la cancha hay veces que no te significa ganar o no empezar y hacerlo porque hacer una buena entrada en calor pero sí yo soy un convencido de que la preparación y el partido no se gana cuando cuando salta la cuando se tira la pelota al aire nomás ahí es lo que nos está faltando. O por ahí creemos que, como te digo, que son 66 partidos que jugamos y nos faltan todavía 15, como cuando perdimos 9 y hicimos faltan 24, 25 partidos. Sí, sí, se entiende. Hoy no tenemos margen de error. Y si no juegas con corazón, hoy, con lo con, con lo poco que, que, que estamos amalgamados, y si no juegas con corazón, no, no nos queda nada. No, no te queda recto para nada. Porque defensivamente hemos jugado bien... Eh, ...la primera parte del año... ...y por sobre todas las cosas... ...estos últimos siete o tres partidos... ...sacando el partido... ...los dos partidos que jugamos de ...en Santiago del Estero hace diez, 15 días atrás... ...que fuimos con cuatro mayores... ...y todos lesionado y, ...y que prácticamente... ...sabías que entraban en la cancha... ...y que en algún momento por jerarquía... ...y por por tener un plantel más largo... ...por ahí no te iba a dar el resto... ...para llegar a un final cerrado... ...pero después de eso... ...tampoco estuvimos a la altura no te queda otra cosa que jugar con corazón y actitud y, y con los dientes apretado eh, con el cuchillo entre los dientes y, y saber de que esta es la situación que estamos viendo y tomarlo como tal tampoco es la muerte si termina terminará seguramente si no entramos a playoff o juguemos por la permanencia será un fracaso total y bueno, así como hemos jugado por el primer y segundo puesto o llegado a finales o ganado cosas hoy nos toca enfrentar esto y hay que tomarlo como tal, así que Tampoco es la muerte, sí es es una debacle deportiva, una debacle de trabajo, pero hay que tomarlo como tal. Javier Martínez, te mandamos un abrazo grande, muchas gracias. Un, un abrazo. Javier Martínez es jugador de regatas corrientes, ha quedado clara la historia, ¿no? ¿Cómo sí, ve uno no, de los no, líderes de este equipo la situación de, de regatas? Exactamente. Bueno, de dos de del estribo. Eh, Diga, maestro. Una votación para el Juego de las Estrellas vigésima octava edición, quedó confirmado el estadio de Jiménez y Grima la Plata, este estadio de Calle 4, la Asociación de Jugadores Junto y Mujer Deportiva, una sola jornada seguramente un poquito más extensa en cuanto a la televisación, en vez de dos horas posiblemente serán tres horas, para meter todo lo que habitualmente se mete, 3 de mayo, es la fecha, 3 de mayo, la votación está abierta hasta el 21 de, de, de este mes, así que metete en www.jujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj